Gracias a la gente de Gavis, allá Power Music, ya saben, lo mejor de Ambato y lo mejor de Pichincha, acá presente, señores. Esto es el, SS, el señor single, DJ Total. Yes, yes, uh. Yes, yes, uh.

2003, Harley. 2あ、パウルがたぴしたまぽらか、たまんど saludo、あげんてであんばと。

Esto es ese con ustedes, señores de Gavis. Vamos ahí. Ok, poniéndole ritmo, el sabor. Mentir, fin de semana.、Mentiroso. Vaya, que wey p u l Chupamos o no chupamos. Vamos a chupar v a m o s a chupar.

La gente de la SS, ¿cómo están la gente de la SS? c h é v e r í s i m o en este fin de semana por acá. Esto es el señor Sigle. Para, para mi gente de Gavis, ¿cómo están? n q u é b u e n a c e r v e z a Dice que no dan nada, dice, no hay nada, no hay trago. Y así veo q u é pasa por ahí.

¿Cómo está la gerencia de Gavis? Por favor, una media java acá para el disco móvil. ¿Sí o qué? Y no te olvides, el próximo domingo, o sea, mañana, Gavis presenta totalmente gratis a Nita Sotalik. ¡Vaya! Sonido e iluminación Gavis Móvil Special. l

アレクシャンダ r リッチェイ、DJ, Vaya! Esto es e い o r s i グル・ l e Vamos a dar un paso: un amigo que está por acá visitando, la gente de Ampanto también por acá.Okay, muchas gracias. b a j o a un poquito de volumen de l micrófono. Vamos a ver, mi g e n t e alegre, ¿cómo estamos?Y eso, sí, es ク・ u ャク・シャク・シャク・ Y como lo hice a Paul, hice la buena!

ヘッメ

やるぞ

オーディンウエストワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン

Vamos a bailar, vamos a bailar en esta tarde. Un show es espectacular para Tania. Allá en la colmena, dice. Escúchalo. Bailando bien bonito, dice. Y gente de cárcel, en donde se acárcelan, arriba, arriba.

¡Perro diario, a ver! ¡Hoy son mis amigos de g u a m a l i g u a m a l i arriba, son bien feas!

Hey, h、yeah. a h k you.

A todos sus amigos, da un saludoso. Jorge Luis. a l o sabes h a c e p i c h a r o s en esta tarde acompañándote.

ビいですね

¡Dinosaurios! s d ó n d e seamos dinosaurios! ¡A ver!

captamos, ワー

Parte de ¡Simple, s i m p l i m p o r acá seguimos haciendo de bailar la mejor música. A los e v e s somos SS Producciones, los del norte de la capital. ¡Si se marchó sin un navío! ¡Más fuerte!、Si、se yo, sin un adiós. ¿A dónde? ¿A dónde?

Yo sé que te gusta esta música. Vamos a bailarlo bien bonito, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo dice? e t n u e f u e r t e que se escuche, que se escuche!

De audio sistemas también, bienvenidos. Y nosotros, si hacemos, si hacemos bailar.

Sí, continuamos esta noche especial ya, Caen Gavis. Ya lo sabes, ¿ah? ¿eh? Lo mejor de lo mejor de Pichincha. Hoy aquí, SS Producción desde el norte y desde Ampato, desde Tunduragua, Power Music, vaya al Riki Tiki. Que hable un hombre, por favor, que hable un hombre. A Julio César, vaya. Un tremendo saludo. Ok.

No se sé olviden el día de mañana. Totalmente gratis, Anita Sotalín. Y las mezclas de los DJs. ¿ah? Ya lo saben, mañana totalmente gratis. Anita Sotalín aquí en g a b i s e s t á n listos o no? c ó m o estamos, Julio César? Seguimos, ¿ok? Seguimos. Esta es la, la, la calidad triple A acá. En g a b i z es César contigo.

新聞 e !Vaya! Ahora vamos a meternos al metal! Los que se fueron al tiesto! ¿Dónde está? Ver, los metaleros! ¿Sí

Saludos chéverísimo para toda la gente que visita Gaby. Ya lo sabes, tus、ya、amigos de siempre. Es ese contigo. Es a doña Elena. A doña María Elena. Que,、sí、que ayer estuvo de Santos. ¿Cuándo?、No、El viernes, ¿no? Ayer, ayer. Oye, Oye. Andira. ¿Dónde están las Marías? A ver, yo quiero ver si hay Marías acá. Sí, sí. Oye, mi Cumpia. Echa la mano sí, a las、cumbia. Marías. Oye, mi cumbia. Oye María. Oye,、sí, c u m p a

クビや。

Cerebro, vaya. s í Esto es el señor s i n g l e Vaya. Y como no, la gerencia de Gaby, gracias. Las dos b i e l i t a s que ya nos van a hacer llegar, ¿no es cierto? Gracias.

ジュリオ・セ e p e

Sabe, t d o la SS en vivo. El señor Sigle, d i total. ¡Uh! Vamos, Gaby, vamos, vamos, vamos. Moviéndose, moviéndose. Así, ¡Ah, ya lo sabes, s ¿ah! Estos dos grandes amigos de siempre, sí, sí, la SS. Sí, sí, sí, sí. Y el señor Sigle,

あっ <laughs>

コサコ r i c k y i c k y s o l o !Por ti!Solo e t o e s solo para ustedes, gente de Gavis!Ya lo saben, n a s e a n a r semana en las e o r e s o t e a s de la capital 2 0 y no te olvides de mensajear al2020 para cualquier

Peticiones Musicales esta noche vía celular. ¿no? Mensajea al 2020 y complacemos tus peticiones musicales. ¡Flip, flip, flip! p f e y b i

しミ

Y tripa de parte de Alicia, Bye, un fortísimo saludo. ¿Cómo estamos? Venga, cuidado con la cerveza, con la comida y con las c h i q u i l l Ya llegó, ya llegó. Es e e Nadie lo ha invitado. Esto es el.

Los、amigos de Power Music, Alistair, e m breve estamos ya dándole el cambio allá para Paul. Vaya, c h a v e l í s i m o Esto es la SS. Lo mejor de Pichincha aquí.

Así, un gusto a e n t a d o por acá, compartiendo escenario con los grandes amigos de Power, Power Music, allá para Paul, su DJ, gente de Gavi, s